Bueno,、eh, realmente hoy es la、eh, materialización, la puesta ya、eh, así en, para toda la comunidad de una obra, de un proyecto que empezó ya hace más de seis años,、eh, en el cual queríamos,、eh, te, un, en un espacio,、eh, reflejar lo que fue el horror de la guerra. Eh, que fue、eh, y lo inmortalizó Picasso. Fue una, una de las tantas、eh, guerras y tantos hechos bélicos que hubo en el mundo. No fue el peor, al contrario, hubo, hubo muchísimos otros peores, pero lo inmortalizó Pablo Picasso en su obra y eso lo hizo、eh, icónico en el mundo. Entonces, la idea nuestra fue、eh, en algún m o m o Contar en algún espacio, en algún espacio público, de un、eh, mural, algo que nos lleve a reflexionar sobre las consecuencias,、eh, las locuras de las guerras. Generalmente, casi siempre o siempre, proponen las grandes potencias, y, y bueno, los resultados son las víctimas、eh, civiles, generalmente inocentes, la destrucción, de la miseria, de, bueno, el desastre. Entonces, bueno, hoy que se pudo inaugurar esto, realmente nos sentimos realmente muy, muy, muy contentos, muy orgullosos,、eh, y bueno. Lo que esperamos es que la gente lo, lo entienda, lo acompañe,、eh, sobre todo también, aparte, que después lo cuiden, lo cuidemos entre todos, porque es algo para que reflexionemos todos. O sea, esto、eh, no es de los vascos,、eh, no es de los judíos. No es de los japoneses, es del, del mundo, del mundo en, en general, es para todos, para que tengamos en cuenta que tenemos que ir por otra vía, por la vía de la paz, por el vía del entendimiento,、eh, por el vía de la reflexión, por el vía de los encuentros, de las palabras y no de las guerras.